en Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Llega una intromisión y eso le hiere de esa herida la ostra genera una perla una perla que nace a raíz del nácar que recubre al elemento externo que le ha hecho daño sin herida no hay perla las perlas son cicatrices las perlas preciosas el símbolo de lo más bonito y hermoso que existe el reflejo de la belleza es consecuencia de eso, de la herida, de la cicatriz cuando nos hagan daño tenemos que pensar en eso y recordarlo, grabarlo en nuestra mente de lo peor nace lo mejor, del horror nace la belleza las perlas son heridas, no hay metáfora, es la realidad, es la vida, es la naturaleza crecemos a partir de las heridas somos eso, somos perlas, somos heridas cicatrizadas Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos una etiqueta Almodía Rosa Vientos en Rosa Vientos en 20 Saludos en nombre de todo el equipo con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y en producción y en la codirección Silvia Casasola. Y os recordamos que con esa etiqueta Almodía Rosa Vientos en todos los fines de semana, todos hasta ahora en esta temporada, todos... Hemos sido trending topic, TT, tendencia nacional y por supuesto, gracias a vosotros. Y ya sabéis, esto es Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Hoping that it will pass. Hoping that you are still here. Hoping Es el monotema. Esa es Cataluña, nadie habla de otra cosa. Hoy en España han salido a la calle miles de personas en todo el país han pedido diálogo, han pedido hablar. Es algo tan sencillo como quitarse las vísceras y hacer lo que ha hecho que seamos humanos... ...el diálogo, la lucha por la paz y que no haya otro color más que el blanco... ...y nosotros lo vamos a intentar aquí. Y lo vamos a hacer también en materia reservada con Fernando Rueda... ...que ha traído a varios espías y que nos van a dar su versión sobre lo que está ocurriendo. Fernando, muy buenas noches, será Hola, buenas noches. Pues sí, vamos a hacer la noche de los espías... Hay un tema, el tema del que eh, pocos o nadie habla, que es el tema de Cataluña, pero hay otros temas de actualidad candente que vamos a tratar, en los cuales la participación del, del Servicio Secreto Español eh, es buena, mala, controvertida... Además os vamos a contar la existencia de un nuevo hallazgo que puede dar luz a uno de los grandes misterios en de la antigüedad, la máquina de Antiquitera, una máquina precisa, precisa y preciosa, que no se sabe cómo se pudo construir, pero sí se sabe y se conoce que tiene más de dos mil años. También os vamos a hablar esta noche de la vida secreta del cerebro en Eureka con Madón Martínez Y de la existencia de mujeres en el cementerio destinado a los papas En el juicio, la historia con Ana María Vázquez hoy oh, se También os contaremos que las abejas o la falta de abejas es una de las señales en del fin del mundo Y hablaremos en el cine de la nueva versión de la nueva parte de la segunda parte de Blade Runner con José Manuel Esquivano Y recibiremos a una actriz fantástica, Alicia Borrachero. Es una de las protagonistas de la serie Tiempos de Guerra. Alicia es la verdadera demostración de que las personas están por encima de las cosas. La podéis ver a ella y a su serie Tiempos de Guerra todos los miércoles. Y este miércoles, eh, por supuesto, a las 22.30, eh, a las diez y media de la noche, en Antena 3. Y la podéis escuchar esta noche aquí, en Onda Cero, en La Rosa de los eh, Vientos. Eh, una serie que muestra un episodio terrible de nuestra historia reciente la tragedia dianual en eh, la Guerra de Marruecos. Alicia Borrachero, insistimos, con nosotros. Un programa más que completo, un programa que arranca ya mismo, pero como siempre, os presentamos eh, primero las pistas que lo hace Silvia Casasola para conocer al personaje oculto de esta noche <risa> Silvia, esas pistas son... Pues esas pistas no sé si van a dar miedo a nuestros oyentes yo sé que el programa de hoy les va a gustar muchísimo tenemos unos invitados especiales pero el caso es que las pistas van de terror, ¿por qué? Pues porque el género de terror sigue levantando pasiones y sobre todo porque está muy cerquita Halloween. Pero claro, libros, películas, son consumidos ávidamente por lectores y espectadores que gozan pasando miedo cuando les pega el subidón de adrenalina. Y esta noche nuestro protagonista es uno de los grandes autores de terror y ciencia ficción. Pero ¿a cuál de ellos nos referimos si afirmamos que en la infancia le contaban cientos de historias de fantasmas y misterios. Las tres opciones son: Mary Shelley, Stephen King o Bram Stoker. Con almohadilla rosavientos 20 o rosa.vientos@onda0.es tenéis que decirnos quién puede ser: Mary Shelley, Stephen King o Bram Stoker. Freedom.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 Nos gusta nada el término despías de Sois eh, analistas de inteligencia, analistas eh, de del mundo no.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 un trabajo que parece que no fuera espía sino que fuera la antiespía, ¿no? Que fue que entraron unos marrocos, unos del Frente Sáhara, eh, de, del Sáhara en la embajada Polisarios. y el, del Polisario los quería echar el embajador y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 Continuamos en la Rosa los Vientos, eh, continuamos en unos instantes en materia reservada 12.0 con Fernando Rueda y con tres espías españoles, Manuel Rey, Diego Camacho y Juan Rando, que están eh, compartiendo con nosotros muchas eh, cosas y lo van a seguir haciendo en los próximos eh, minutos. También vamos a tener en esta hora del programa a una actriz, eh, la podéis eh, ver en Tiempos eh, de Guerra, en la serie de Tiempos eh, de Guerra, los eh, miércoles... Eh,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 claro, evidentemente pero hay mucha gente que dice que no existe ese, ese servicio sí. no? pero sí existe, ¿puedes decir que existe ese servicio, Manolo? claro yo puedo decir que existe sí. ese servicio bueno, leite cosas que has escrito tú <risa> <risa> claro. que, es que has escrito tú porque te las has contado él ¿no? pero, pero bueno, es que lo que dice Manolo hay un dato objetivo que cualquiera lo puede entender el Vaticano es la única monarquía electiva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 Eh, los policías pillaban a los espías, y si pillaban a alguno haciendo algo, pues inmediatamente lo filtraban. Pero vamos, las raciones son pero malas sí. de nariz sí, eso Lo que, que, lo que conviene más. saber también es que en el CNI hay policías. ¿Eh? Sí, pero, pero eso es una coartada y que sirve para otra cosa. <risa> vamos toda, a ver, toda, un momento. Ya un momento. Sí, que de acuerdo, que sí, y que tiene su función. Y que no yo en, el, yo, en el, la sede eh, el oficial te digo una cosa.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 ya en la, en la desarticulación de comandos con gente de las brigadas de la Policía Nacional del cuerpo superior de Policía fija, Nacional fijaos, eh, estamos casi acabando pero a propósito de esto que estamos hablando eh, es una reflexión eh, personal eh, gracias a vosotros, gracias a vuestro trabajo España logró vivir en paz y que se acabara ETA de, de una vez por todas eh, gracias al trabajo fantástico que hicisteis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 Y unas nuevas pistas, Silvia Casasola, para el concurso de esta noche para el personaje oculto de esta madrugada. Bueno, pues recordamos que es uno de los grandes autores de terror y ciencia ficción, que de pequeño le contaban historias de fantasmas y misterios, y que además Oscar Wilde quedó fascinado con una de sus obras afirmando «Es la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos». ¿Quién puede ser? Mary Shelley... Stephen King o Bram Stoker en rosa.vientos.com o con almohadilla rosa vientos decirnos quién es en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa el círculo secreto Es una computadora, es una calculadora, uno de los objetos más enigmáticos y extraordinarios que existen. Pero quien la construyó, la hizo. Hizo esa computadora, esa calculadora, hace 2.000 años. Hoy se encuentra en el centro de este círculo secreto. Hablamos de la máquina antiquitera. Y lo hacemos con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy Hola, querido. ¿Qué tal? Bueno, Juanjo, seguramente es uno de los eh, objetos eh, más enigmáticos y misteriosos. Se han escrito ríos eh, de tinta, no sabemos eh, todo, pero sabemos que hay más cosas sobre esta máquina, la máquina de Antiquitera. ¿Qué es? Bueno, pues es un objeto que, dentro de lo que es la terminología arqueológica, se denomina unicum, en el sentido de que es absolutamente único, Eh, y nos está dando conocimiento de un saber perdido. Realmente teníamos idea en eh, la historia de que la ingeniería en la época grecorromana, porque es un objeto que aparecido eh, apareció hace, bueno, en el, a principios del siglo XX, en torno al año 1900, y fue eh, encontrado en, en las aguas de Grecia dentro de los restos de un naufragio. Eh, bueno, durante muchos años este objeto, además, estuvo exhibiéndose en un museo, en el Museo de Antiquitera, en una vitrina hasta que ya en los años 50 alguien se dio cuenta de que eso realmente tenía un valor excepcional porque realmente era como una especie de masijo eh, muy muy difícil de entender porque se como una especie de, de discos dentados, ¿no? de, de engranaje, de maquinaria pero no se sabía muy bien a qué respondía. El caso es que cuando se le ha reconstruido pues ha aparecido lo que tú estabas comentando que estamos ante una computadora, ante una calculadora que nos da muestra de que hay, hubo unos altos conocimientos en ingeniería Eh, en torno seguramente al siglo II antes de Cristo y que esos conocimientos que sabíamos de ellos porque se habían conservado en manuscritos el testimonio de que realmente había eh, filósofos ¿no? y estudiosos que, que tenían realmente esas capacidades extraordinarias para hacer cálculos pero no sabíamos que lo habían llevado a la práctica en una máquina concreta, sólida y además que funciona y eso es lo que se encontró en, en la máquina de Antiquetera Y ahora se produce un nuevo descubrimiento que añadir al, al tema de Antiquetera ¿Qué es eh, lo que se ha encontrado ahora? Pues mira, yo, yo, lo hemos estado comentando, yo creo que casi todos los años, los últimos años, hemos estado introduciendo alguna noticia sobre el tema, porque, aparte que yo creo que a todos nos interesa, eh, por, por lo enigmático que es y por todo lo que nos está diciendo, porque es que desde hace unos tres años eh, hay una campaña sistemática todos los años, en torno a estas fechas, en torno al verano, una campaña arqueológica en el, el yacimiento submarino, que, que es el, este pecio... Eh, ...que estábamos comentando, ¿no? Estos restos de ese naufragio de época greco romana Y, bueno, todos los años se van extrayendo objetos. Eh, la idea es intentar completar eh, los materiales que faltan de la máquina antiquitera. Eh, sabemos que está incompleta, aunque más o menos a través de, de modelos de ordenador, de reproducciones que se han hecho también en, en, en metal se ha tratado de reconstruir, pero se, part, se faltan partes y eso es lo que se trata de ver, o incluso a lo mejor encontrar alguna otra máquina también extraordinaria ¿no? que iba también en ese barco. Y entonces, como digo, estas campañas se están haciendo todos los años. Eh, los años anteriores sí que se han conseguido objetos variados porque era un, un barco de tipo mercancía, un, un mercante, que se ve que contenía diferentes tipos de, de objetos. Sobre todo, fundamentalmente, se han encontrado estatuas de diferente tamaño, alguna completa, que ya se encontró en eh, al principio a principios del siglo XX, pero luego lo demás eran buenos materiales, que ya te digo un poco Bajuares, objetos eh, variados ornamentales que no tenían mucho más, no, no nos daban más pistas de lo que era la propia máquina antiquitera. pero es que este año se ha producido por fin un hallazgo muy esperanzador y es que eh, a, las, las anteriores campañas eh, arqueológicas ¿no? submarinas se centraban eh, justamente en el área más colindante a los restos del naufragio. Y ahora se han ido apartando un poco más. Se han ido apartando, han ido con unos detectores de metales, se han ido a una zona donde hay unas rocas, unas rocas que son bastante voluminosas y es ahí donde han detectado eh, restos, nuevos restos de estatuas. De hecho ellos calculan que seguramente puede haber otras siete u ocho estatuas más, por lo menos, seguramente han encontrado ahora un fragmento de un brazo completo de bronce, pero también, y es lo más llamativo, han encontrado un disco de bronce que piensan que puede ser alguna de las partes de la máquina antiquetera. También es cierto que, de momento, el primer eh, diagnóstico que se ha hecho y se ha eh, realizado un examen a través de, de rayos X, porque, como podemos entender, pues por el paso del, del tiempo y de la sedimentación y del óxido, está pues, cubierto de una serie de materiales este disco. Y, sin embargo, lo que, lo que se ha visto es que aparece que ese disco en sí tiene una especie de, de dibujo, de una especie de toro, de algún grabador, no de, de tipo ornamental, de tipo decorativo, y no formaría parte de lo que sería la, la, el engranaje, ¿no? la maquinaria, Del, ...del aparato del dispositivo. Pero es muy esperanzador porque, bueno, nos permite ir completando eh, la máquina. ¿Y esa ese disco, aparte de llevar el grabado del toro, tiene alguna inscripción que detalle alguna cosita más o todavía no, ha, no han llegado a pulir lo suficiente para averiguarlo? De momento, el, el, lo que ha salido ahora a relucir, la información que, que se ha publicado, más ha sido justo en estos, en estos días, es solamente un examen preliminar de rayos X... Y no, no han encontrado ninguna inscripción. Pero es muy interesante lo que tú dices porque en los restos que se conservan de la máquina de antiquitera hay una parte, se sabía que iba todo lo que es el engranaje mecánico, que hay que imaginárselo pues, como si fuera una especie de interior de un reloj de cuco, para hacernos una idea. Eso todo iba empotrado en una caja de madera. Y esa caja de madera tenía unas tapas, seguramente a lo mejor alguna de las tapas de estas que, que acabamos de encontrar, ese disco a lo mejor formaba parte de esa manera un poco del envase de la maquinaria pero también dentro de esas tapas de madera eh, iba una inscripción que es así que se conservó una inscripción en metal donde venía eh, un poco las instrucciones del aparato y eso es lo que nos ha permitido saber aunque son unas instrucciones incompletas ¿no? porque está fragmentado el texto pero nos ha permitido saber eh, más o menos para qué se podía utilizar Todavía no sabemos si este disco que se ha encontrado nuevo mmm, tiene algún tipo de inscripción que un poco completa también esa información, lo cual sería también fabuloso porque hay cosas que todavía no se sabe muy bien eh, hasta dónde podía, no sé no si llegamos a todas las funcionalidades que podía tener la máquina. Gracias a ese descubrimiento, ¿se puede saber algo más eh, sobre los enigmas que todavía quedan por resolver respecto a la máquina tiquitera? Pues de momento no, aquí puede ocurrir también otra cosa y es que a lo mejor nos encontremos con una pieza, lo cual ya sería fabuloso, una pieza que no forme parte de la máquina y forme parte de otro dispositivo también, de otro aparato tecnológico que no teníamos conocimiento de él, lo cual sería casi mejor no que, que, que formara parte de la propia máquina, ¿no? Pero bueno de momento no, no sabemos nada más. Lo que se sabe de la máquina ya está bastante estudiado porque como os comentaba antes se han hecho modelos y se pueden encontrar se han hecho modelos tanto digamos en el ordenador para ver cómo funciona, pues como también modelos físicos ¿no? en, en metal, con, reproduciendo todo lo que son lo, las piezas que son un montón estamos hablando de decenas de piezas de discos dentados perfectamente digamos coordinados entre sí y luego incluso podéis ver en, en internet alguna reproducción que se ha realizado eh, con piezas de Lego, que también funciona. Bueno, pues Después de hacer todo esto, de ver un poco para qué se puede utilizar, combinándolo con la información escrita que aparecía en la propia máquina, se sabe que lo que tenemos es una, un aparato fundamentalmente destinado a calcular el tiempo, ¿no? A, a trabajar con cuestiones tanto de calendario, para, por ejemplo, saber cuándo se celebraban eh, al cabo del año determinadas fechas muy importantes, como podrían ser, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, otra serie de juegos dedicados a los, a los dioses, y luego también se sabe que servía para calcular los eclipses y también para saber, por ejemplo, eh, la posición de los diferentes planetas, que yo lo he llamado, bueno, los diferentes planetas, eh, eh, incluida la Luna, incluido el Sol, ¿no? a lo largo del tiempo, lo cual indica que podría tener un doble uso, o bien, por ejemplo, para temas agrícolas, o bien también, por ejemplo, para, para cuestiones a lo mejor de rituales, de rituales mágicos donde es muy importante, o rituales religiosos donde es muy importante celebrar una determinada ceremonia con, eh, con el cielo que, en determinadas fechas determinadas y con determinada disposición de los elementos celestes también en un, en un lugar adecuado. ¿no? Bueno, pues para todo eso se puede utilizar esta máquina. Juanjo Sánchez Oro, nuestro hombre de oro, JJ, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros esta mañana. En onda cero, la rosa de los vientos. A Nos ¡No, no, no! ¡A hospital, rápido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 I grow Vivimos en un mundo maravilloso Esta canción, eh, lo dice Esta canción, que es una de las que Representa y que nos ha pedido Alicia Borrachero que escuchemos, Y yo creo que es eh, bueno Para todos eh, que la oigamos Días eh, importantes, eh, tenemos que Transmitir paz y tenemos sobre todo Que darnos cuenta que estamos y que vivimos En un mundo maravilloso y que lo tenemos Que seguir haciendo así What a wonderful ...queda todavía mucha rosa de los vientos por delante... ...vamos a escuchar a Amado Martínez en URECA... ...hablándonos de la vida secreta del cerebro... ...también vamos a hablar con Ana María Vázquez... ...oís en los juicios a la historia... ...de algo que ha descubierto y que es verdaderamente llamativo... ...donde están enterrados los papas... ...hay cuatro mujeres y nos va a contar... ...por qué y quiénes son... ...también vamos a hablar con Javier Sevillano en las señales del fin del mundo de la falta de abejas y también os vamos a contar un poquito la influencia que tuvo en nuestro país la revolución rusa y también vamos a hablar de cine con José Manuel Esquivar en su callejón, pero todo eso será después entre de las noticias y la actualidad que llega ya mismo en Onda cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos 20 es nuestro hashtag en Twitter, hice José Luzambi. Ahora Amado y Ana María Mis Favoritas. Bueno, pues dentro de un instante, en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, ¿eh? ¿qué comienza? Resolviendo la incógnita, resolviendo el nombre del personaje oculto de esta noche. Pues sí, sí, nuestro protagonista resulta que tuvo muy mala salud de pequeño Los primeros siete años de su vida los pasó postrado en cama Y su madre le contaba cientos de historias de misterio Que luego influirían a la hora de crear uno de los personajes más icónicos del género de terror ¿Quién sería? Pues nada menos que Drácula Mira. Para caminar conmigo debes morir, en tu respirante vida y renacer en la mía. Tú eres mi amor y mi vida para siempre. Bueno, la verdad es que esta película es preciosa y yo quiero recordar a Lorenzo Fernández que le gusta muchísimo toda la banda sonora de, de Drácula, los vampiros, eso vamos, es uno de sus temas fuertes. Como habéis acertado muchísimos de vosotros, Bran Stoker es nuestro personaje. ¿Y por qué? Pues porque resulta que ha sido noticia y es que su bisnieto, que se llama Dacre Stoker, va a publicar una precuela de la obra de su bisabuelo que saldrá a la venta en marzo del año que viene y su título va a ser Dracul. ¿Y quién es el ganador? Pues el ganador de esta noche ha escrito a nuestro correo y se llama Nacho Díaz Y nos ha enviado ya incluso hasta la dirección, así que ha hecho los deberes Enhorabuena Nacho y te enviaremos un detalle del programa Eureka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 Eh, mamás, eh, mejor que mamás, que, que es otra cosa, ¿no? Porque parecen las mamás de los papás. Mamás de papás. <risas> Anda, que, eh, bien, empezamos. <risas> Ana María Vázquez hoy eh, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, carperina, aquí. Bueno, ¿qué, ¿qué, ¿qué hacen esas mujeres? Pues mira, Ahí. yo lo que no me explico... Eh, eh, Entradas porque... en una institución que es tan machista, ¿eh? Mira, me ha quitado el palabra.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 No, malo, no, que ahora ya te excomulgo el Papa y se. Pues vale. <risa> pues que me excomulgue. Claro Ojalá. De que... <risa> sí. sí, muchas cosas hacemos que no piden excomulgar. Que claro. somos, ya, ya, ya conozco. Yo. Bueno, Pero... Sí, todos los días a todas horas. Y encima estamos felices porque hagamos cosas por las que nos puedan excomulgar. Vale.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 Eh, liaos las barraganas con de papa con hijos que luego el, le nombran. Había papas muy papás Había papas papás Sí. Y, y pero no papas mamás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 Ya está el nuevo número en la calle, en los eh, kioscos... ...en las tiendas de la revista Historia... ...Historia, vivir y vieja... ...tema de portada Independencias... ...entre la infamia y el debate... ...tema de portada de la revista Historia... ...insistimos, Independencias... ...y otros eh, temas eh, que encontramos en la portada... ...Hola, soy Blas De Lezo... ...el propio Blas eh, De Lezo... Eh, ...escribe unas eh, líneas en, en la revista... Que nos habla también de la hazaña de Colón, de la historia del submarino, lo importante que fueron los, de, los inventores españoles en el desarrollo del submarino. Y también nos habla de los ecos de la Revolución Rusa. Un reportaje que nos cuenta cómo se siguió en España la Revolución Rusa. Se cumplen 100 años y la historia ha olvidado por completo que también en España llegaron esos ecos. Bueno, yo creo que en parte porque se ha intentado desde ciertas eh, perspectivas historiográficas como, como alejar lo que es eh, la revolución rusa como un fenómeno específicamente ruso y sobre todo yo creo también un poco desde el primer momento se intenta diferenciar la experiencia rusa de España para evitar eh, pues todo el tema este del, de un contagio político ideológico en las organizaciones obreras y demás y luego pues la... La historiografía posterior lo ha intentado silenciar un poco para minimizar, yo creo, los efectos que pudo haber tenido, que realmente tuvo esta experiencia, ¿no? Nos lo contaba así el autor de esa investigación, de ese reportaje, el historiador de Alquillermo Fischer. No sé, contaba los ecos de la revolución rusa en España. Hay cosas que existieron y la prensa, la prensa diaria, siguió lo que estaba ocurriendo allí en San Petersburgo y en Moscú, entre otros sitios. Además, en primera persona, ya que tuvieron periodistas eh, que vivieron eh, los hechos de la revolución rusa allí directamente, desde San Petersburgo, también la prensa obrera en menor medida, pero um, ellos no tuvieron testigos directos allí, luego hubieron los sucesos un poco más adelante, pero sí que hubo un seguimiento bastante activo. Pensábamos que no, pero sí, hubo un seguimiento activo de la revolución rusa en España, en la prensa y también, como nos cuenta Guillermo Fister, una influencia en la política, una influencia que él nos contaba de este modo. Guillermo, lo escuchamos. Eh, quizá causó un, tur un torbellín un poco más fuerte en el caso del PSOE, ya que provocó, debido a los debates internos, las visitas que hubo por parte de delegaciones socialistas a la Rusia soviética, pues causó unas diferencias internas que llevaron pues, a las famosas excisiones del año 2021, que dieron lugar al nacimiento del Partido Comunista, en la CNT anarquista, aunque estaban alejados de los ideales comunistas que preconizaba la revolución rusa también hubo un impacto de, eh, interno, divisiones y algunos debates internos pero sí que digamos influyó bastante la organización obrera un fatal psico reportaje, una investigación en de Guillermo Fisker los ecos de la revolución rusa así se siguió en España se encuentra en la revista Historia, historia de Vieja de este mes, el tema de portada es Independencias El Callejón del Escribano. Como cada semana con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, en la historia del cine se nos dice habitualmente que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? <risa> sí, en la historia del cine, en la de la literatura, en sí. el teatro, la creación artística en general, sí, segundas partes... Nunca fueron buenos, dicen. Y más difícil es cuando una película, cuando una obra, como es el caso, se convierte en un auténtico clásico. Veamos claro. lo que es la segunda parte de Blade Runner, que se titula Blade Runner 2049. El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada. Eres poli. Una vez tuve tu trabajo. Se me daba bien. Lo sé. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas. Blazer Runner 2049, dicen que el mundo está separado por clases, ¿no será sí. que 2049 es? Porque el mundo siempre ha estado separado por clases y Eso cada vez yo, más, ¿no? Sí. Eh, pues aunque sí. no levanten un muro, pero ese muro existe, ¿no? Pero, pero pues bueno. sí, no, no hace falta ningún muro, en fin, bueno. Este es el Blaze Runner 2049 que ha dirigido Denis Villeneuve, La producción es de Cynthia Sykes y de Broderick Johnson, el guión de Hampton Fancher y Michael Green, y los protagonistas, las voces dobladas que acabamos de oír, Ryan Gosling, Harrison Ford y también Ana de Armas. Eh, bueno, pues es que se ve que no había más remedio que hacer esa segunda parte o continuación ¿no? de Blade Runner, la película de Ridley Scott del año 82. Se ha tardado, como se ve, pues 35 años, Y hombre, no se ha encargado la realización a cualquiera. Eh, Denis Villeneuve, el director de incendios, prisioneros, enemí y la llegada, es posiblemente la mejor elección. Su capacidad para ahondar en la oscuridad, para saltar las incertidumbres y para acercarse a lo desconocido son suficientes credenciales para apropiarse y expandir ese universo claustrofóbico, nocturno y encharcado de la obra maestra. De Ridley Scott Que sigue vive, viva en la, en la memoria Por eso el argumento de esta nueva Se ilvana con facilidad eh, Es que siguen los humanos Compartiendo espacio con los replicantes Ahora son estos de una novísima Generación y siguen todos Empeñados en retirar Aún vale el eufemismo A los modelos más caducos Molestos por su obsolescencia Y por otras varias razones también Ahí anda el protagonista Al que llamaremos K para abreviar Nuevo Blade Runner de altísima tecnología Las andanzas de K recorren escenarios conocidos La ciudad oscura, los neones gigantescos, la lluvia permanente Pero también nuevos territorios, desiertos, polvo y nieve eh, La factura de la película es, como no podía ser de otra forma, apabullante Con cuatro o cinco momentos eh, culminantes, bellísimos A mí me remitían al Kubrick de 2001 y, y El resplandor y también con algunos prodigios técnicos todavía sorprendentes, que ya es difícil. Pero todo eso no conforma una obra perfecta. Yo creo que el guión se permite demasiada complacencia y en otros momentos se vuelve farragoso y un tanto incomprensible cuando no inverosímil, por no hablar de una excesiva duración y de un final que provoca cierto rubor, la verdad. Y es que el intento, Bruno, era demasiado complicado. Blade Runner poseía... Tanto cine por minuto, tanta atmósfera, tanta magia y tanta poesía en sus imágenes decadentes, asfixiantes y magnéticas que su continuación palidece en la comparación. Aquí hay poco de todo eso. Desde luego es una interesante película de ciencia ficción que estaría mejor si fuera más ligera de metraje y personajes aunque algunos sea una auténtica maravilla porque todo este artefacto En conjunto yo me quedo con dos conclusiones Que efectivamente, segundas partes muchas veces son innecesarias Y que ya me imaginaba que Ana de Armas no era de verdad Blade Runner, la continuación de Blade Runner Blade Runner 2, aunque se llama Blade Runner 2049 Es olvidable, eso sí, para una película, la primera inolvidable, ¿eh? Efectivamente, de, de Blade Runner eh, creo que nos acordamos de todos una película. Eh, hay que recordar que Blade Runner en su momento quizá no fue muy entendida, tuvo hasta malas críticas, ¿no? pero el pozo y el paso del tiempo han hecho de ella un clásico verdaderamente inolvidable. Este... Blade Runner 2049, eh, yo creo que sinceramente fatiga un poco, no es tan emocionante, es una estupenda, como digo, película de ciencia ficción, película de fantasía, de anticipación, no tan anticipada realmente, ¿no? pero no es desde luego de la altura de la categoría, por lo menos en mi opinión, del original. Eso sí, el original, el auténtico, el fantástico, el maravilloso, el mágico festival de Sitges, ha comenzado ya. El Festival de Cine Fantástico por Excelencia, José Manuel, ya está una edición más en marcha, ¿no? Sí, una más y van 50, nada menos. Yo no sé si este Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña, que es su título eh, auténtico, el Festival de Sitches para todo el mundo, ¿verdad? No sé si es el mejor festival de fantástico y de terror del mundo, pero desde luego estará muy cerca porque por veteranía y por calidad no sé si hay alguno que sea un poco mejor que este de esta edición 50, como digo, el leitmotiv es la figura de Drácula y a la vez se recuerda el 25 aniversario de la película de Francis Ford Coppola, otra de esas películas inolvidables, lo ha inaugurado el día 5 antes de ayer a estas horas ya, Guillermo del Toro que es el padrino del festival el festival durará hasta el día 15 y Guillermo del Toro ha traído como no podía ser menos, La forma del agua, la película, que ha triunfado en Venecia este año. Y ya está transcurriendo una sección oficial con 34 títulos en competición y otra treintena larga más fuera de concurso. Se van a ver títulos, me parece que muy interesantes, como Musa, de Jaume Balagueró, La piel fría de Xavier Gens, del que ya llega... ...ya mismo de The Crucifixion... ...también vamos a ver a Nabel Creation... ...de David F. Sanders... ...que también se va a estrenar muy prontito... ...A Ghost Story de David Lowry, ...con Casey Affleck y Rooney Mara... ...Caníbal de Issei Sagawa... ...Jupiter's Moon de Cornel Cornelmunturusco... ...y El Sacrificio de un Ciervo Sagrado... ...el nuevo bombazo de yorgos Lántimos... ...un director siempre desconcertante... ...y siempre personal así hasta 255 películas repartidas en sus habituales secciones, Sección Oficial, Órbita, Nuevas Visiones, Panorama, que traigan los documentales, Animate, Seven Chances, Midnight Extreme, Sitges Classics y las de la Sala Brigadun, que homenajea este año a Terele Pávez y a George A. Romero, dos eh, figuras desaparecidas recientemente. Todo acompañado de actividades como las del Centro Cultural Miramar, las de Lora del Canfals y hasta seis exposiciones como las dedicadas a la revista Fotogramas, a HP Lovecraft y a Drácula. Eh, por Siches van a pasar y están pasando ya figuras como Fran Langela, Robert Englund, es decir, Freddy Krueger, William Friedkin, Darío Argento y Susan Sarandon que ha recibido el homenaje del festival. Siches, como siempre, toda la ciudad volcada con el festival recordemos que el año pasado tuvo 200.000 espectadores que se dice poco para se dice pronto para un festival de esta categoría y este año con un día más en la sección oficial seguro que más de esos 200.000 un festival realmente extraordinario un festival de clásico como clásica es en nuestra lista el super 10 Un Super 10 que nos cuenta todas las semanas, José Manuel esquibano ¿y qué sitúa en esta ocasión en el puesto número 10? Pues la misma que, el año, que la semana pasada, Sierra Nevada, la película de Christy Puyu nueve semanitas en la lista, a ver si llega al Super 10. ¿En el 9? Bueno, ha bajado ya Kingsman, el círculo de oro, la película de Matthew Bond... Contaron Egerton, Colin Firth, dos semanitas, pero ha caído tres puestos. En el 8. La cordillera, primera semana en la lista, subiendo desde el 12, para la película de Santiago Mitre, con un, como siempre, descomunal, Ricardo Darí. En el 7. It, la película campeona de taquilla, la película de Andrés Buschietti, la película del payaso asesino, cuatro semanas en la lista, ha bajado dos puestos. En 6. Sin embargo, ha subido colosal. Fíjate, después de 14 semanas, todavía tiene fuerzas la película de Nacho Vigalondo para ir escalando puestecitos con eh, Anne Hathaway, con Jason Sudeikis, una película española, pero de reparto internacional. 5 Otra película española, esta que yo creo que apunta a lo más alto. Verano 1993, de Carla Simón. 10 semanas en la lista, Bruno. Es super diez. Candidata al Oscar, representante por España, la película elegida del cine español para ir a los Oscar. Puesto en número 4. La película de la semana, yo creo que no podía ser otra más que madre. La película tremenda, espectacular. Todos los adjetivos le valen de Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence, con Javier Bardén, primera semana en el Super 10. Tres. Barry Seal el traficante, repite posición después de cinco semanas la película de Doc Lyman con el estupendo Tom Cruise. Dos. Detroit, de Catherine Bigelow, fíjate, ha perdido el número uno en su tercera semana. Y en el puesto número uno, por primera semana, o... Oh, repito porque bien, Claro, sí. eh, es que en las últimas semanas se produce uno sale, otro entra, uno vuelve al uno, uno sale al dos y... Y vuelve. esto es como, como la vuelta ciclista ¿no? que cambian de líder vuelve a ser el líder Dunkerque la película de Christopher Nolan yo creo que es una película sensacional realmente 11 semanas en la lista Tom Hardy, Kenneth Branagh encabezando un reparto muy extenso para una película como digo fantástica y espectacular una película con contenido histórico pero también con contenido grandísimo contenido de cine José Manuel Esquivano muchas gracias gracias a ti Bruno un abrazo En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Escuchamos ahora a José Manuel Esquivano ...contándonos en eh, lo que también es una señal del fin del mundo. Él eh, cuenta la verdad, eh, pero nos hemos creído... ...en contra de lo que nos dice la película Blade Runner 2049... Que Ana de Armas era de verdad, y José Manuel Esquivano nos dice que no era de verdad. Cuando nos vamos a dar cuenta que una de las señales del fin del mundo es eh, pensar que alguien solo existe en las fotografías, en las imágenes, eh, que Ana de Armas es mentira, no existe, ¿no? ¿Y Harrison Ford cómo va a estar en el 49? <risa> ¿De qué siglo? <risa> Se y queda las inmortal, abejas, se queda inmortal ya con una serie de cosas que les hagan en el futuro sí. pues se, apaña, se va apañando y ana de armas dice que no existe porque como no está a su alcance pues es prefiere imposible. que no exista no perdona La que no tiene a su alcance a Bruno Carreño... es Ana de Armas, ¿eh? Ana, <risa> claro, baja, abuelita... O, o vas por la calle y no ves nada así, nunca... ¿Eh? ¿O? Vas por la calle y nunca ves... Eh, ...eh... ...eh... ...nada así... Por eso... ...José Manuel tenía razón... O, o se tapan, ...no se, es... Yo creo que, que van ocultas por si tú... ...por si se encuentran contigo... <risa> Joder, ya, ya, ya... ya, y, ya. O, ...y ocultas ellas... O, ...por si se encuentran contigo... Una de las señales del fin del mundo... ...es la desaparición o la reducción muy notable de las abejas. Se decía que todo se acabará cuando no hay abejas que son necesarias para que exista el mundo. Bueno, pues nos llevan alertando eh, desde hace muchísimo tiempo y ya es una evidencia que las abejas se están reduciendo el número y la cantidad es cada vez menos. Cada vez exactamente la las, eh, gran cantidad de eh, especies de abejas que hay eh, se han reducido, se están reduciendo en, en prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces eh, de lo que se trata es que las abejas son una de las partes fundamentales del sistema eh, eh, en el que vivimos porque eh, eh, me, me refiero a abejas y a insectos polinizadores en general, pero centrándonos más en, en las abejas, ¿no? Eh, Lo que ocurre es que si desaparece por, una, por, por lo que sea la polinización, evidentemente se derrumba toda la pirámide en la que está es construido el mundo, por así decirlo. ¿no? Entonces, el tema de las abejas, aunque parezca bueno, un tema menor, es un tema bastante importante. Recordemos que el 85% de plantas de Europa dependen de las abejas eh, para su propia reproducción. Eh, si sí es cierto que no todas las plantas Eh, que polinizan, que dependen de la polinización de las abejas, eh, son funda son fundamentales para nuestra alimentación. Maíz, trigo y todo esto no necesitan de, de la polinización de los insectos. ¿no? Pero sí es cierto que una parte muy muy, muy importante sí se vería afectada si de repente desaparecen los sistemas de polinización natural. Y digo de sistema eh, natural porque en China, eh, ante este problema, eh, lo que están haciendo ya es eh, polinizar a mano, es decir, con, con, con pinceles. Eh, de ...determinadas plantas que les que, que interesan, evidentemente, eh, y que son mm, comercialmente rentables, pues eh, eh, lo que hacen es polinizarle El agricultor poliniza a mano con un con un con un, sí, con sí, un sí. no que ocurre? Que hay otra serie de plantas que no son, eh, si esto se, se generalizara a nivel mundial, habría otra serie de plantas que no son comercialmente rentables que tenderían a desaparecer. Pero esas plantas también son muy importantes. Son las eh, plantas barrera o plantas exactamente, creo que se llaman plantas eh, de cobertura no que son entre ellas incluiríamos por ejemplo a las a las malas hierbas que tendemos y los agricultores durante muchos años han tendido a estirparlas a quitarlas del del porque no son rentables en los en los eh, cultivos pero esas plantas tienen su función que es exactamente de cobertura son eh, eh, también son polinizables por supuesto y son una barrera de control biológico en defensa de los cultivos si elimináramos esa esa parte fundamental completamente que es lo que se hace con plaguicidas y todo eso estamos mm, de dejando coja, eh, quitando una pata a la mesa de, toda esta, de esta pirámide. el dicho de mala hierba nunca muere. Nunca muere, muere bueno, pues, exactamente. Eh, es por esto. Por cierto, me contabas eh, antes de entrar en la antena, ¿cuántas especies de abejas hay? Bueno, pues... ¿Y qué porcentaje sí. eh, son las que...? son responsables claro. de la miel porque nos vamos a llevar una sorpresa, Nosotros ¿eh? tendemos a, a, a inmediatamente decir abeja-miel bueno, hay muchísimas especies eh, dentro de las abejas, hay la miles mía. hay 20.000 clases de abejas solo un 5% de, de estas 22.000 especies de abejas que hay, eh, solo un 5%, es decir, aproximadamente unas 1.100 especies son eh, apis melífera, que son las productoras de miel. Pero hay otras muchísimas que también tienen su función polinizadora, aunque no, no, no, no producen miel, no son rentables para nosotros, directamente explotables por el, por el hombre. Pero sí también tienen su función polinizadora, ¿no? como otros eh, muchos insectos, como moscas, hasta los eh, los... Eh, Ay, como eh, ay, lo diré los vampiros, los, eh, ¿Los murciélagos. murciélagos, perdón. <risa> <he cruzado. risa> los, claro, los vampiros. Claro, como me he ido o sea, yo habrá nestó que vaina, claro, pues te ha quedado. O sea, pues los murciélagos también tienen una función polinizadora, ¿no? Eh, cuáles son las causas pues las causas una no hay una causa ni científicamente está eh, acotada la causa de, por, por Se seguramente más, pero seguramente tiene muchas tiene respuestas, muchas ¿no? respuestas y hay muchos elementos que están eh, eh, convergiendo para eh que haya esta reducción drástica en muy pocos años pero Recordemos... los más destacados para que la gente Mira, por lo ejemplo, sepa antes te voy a dar un dato Silvia en 1988 eh, había 5 millones de colmenas en Estados Unidos en 2015 solo había la mitad es decir llegaron a morir casi eh, algo más del 40% de, eh, de las colonias que había eh, de abejas en Estados Unidos en muy poquitos años las causas el cambio climático las abejas eh, dependen mucho Mucho de los, de los ciclos eh, anuales de, de primavera, verano, otoño, invierno... ...eso lo tienen muy marcado. En cuan, eh, entonces, en cuanto se descontrolan estos ciclos por el cambio climático... ...las abejas lo sufren y lo padecen muchísimo. Pero también hay otra serie de, de, de causas, fundamentalmente... ...como pueden ser incendios, como puede ser la reducción de su hábitat... ...como pueden ser otras especies que colonizan su hábitat normal... ...las eh, famosas mm, especies invasoras... Eh, evidentemente sus propios problemas de salud, por así decirlo, ¿no? sus eh, infecciones eh, internas y que les vienen de fuera los plaguicidas, los, los insecticidas de los que hablaremos muy brevemente también. ¿no? Pero está claro que el virus eh, que mata las abejas eh, tiene mucho que ver con el ser humano y las Se cosas llama hombre, ser se llama hombre humano, como claro. otras muchas causas. Las soluciones que se están dando, evidentemente, prohibir eh, o, o probar y testar más los plaguicidas. Eh, por ejemplo, aquí en Europa, eh, a finales del mes pasado, ya se, ya no se puede utilizar un, un, un plaguicida que se llamaba fipronil, que era muy utilizado por los agricultores, los neonicotinoides también están eh, cada vez más en el punto de mera porque afectan ya no solo a las abejas, sino también al, al sistema nervioso humano eh, y entonces está intentando controlar cada vez más eso Soluciones que se están dando Sobre todo de, de recuperar algunas de las por especies. Por ejemplo, hay eh, subvenciones en el, del gobierno de los Estados Unidos, ha estado haciendo hasta hace muy poquito y, en, y ha estado comprobando, haciendo un estudio eh, en, en Minnesota creo que es en, a, a lo que eh, a los agricultores les facilitaban, les subvencionaba que en los eh, monocultivos extensivos eh, introdujeran cada X eh, cierto tiempo, cierto espacio, flores silvestres, con el objeto de atraer a las eh, a las eh, a, a, a las abejas y a otros insectos polinizador, polinizadores. Esto a ellos no les causa o no les produce dinero a un, a un agricultor, entonces no estaría muy propenso a hacerlo, pero sí facilitaría que si esto se generalizase, eh, eh, su producción, su variación, variabilidad eh, sería mucho mayor en cuanto a eh, posibilidad de que estas abejas polinizaran más frecuentemente y con mayor eh, probabilidad todas o sea, que las que hay una cultivan, mínima esperanza hay, bueno como siempre si, si nos ponemos manos a la obra siempre hay una posibilidad de por lo menos no llegar tan tan, tan al extremo como si lo dejamos a, a actuar tal y como estamos ahora mismo lo que está claro es que en una de las señales del fin del mundo está clara la reducción en el número de abejas en el mundo ah, y por cierto, la famosa frase que se, eh, eh, que se atribuye a Einstein si las abejas desaparecen del hombre le quedarían cuatro años de la tierra, nunca la dijo Y como matar frases y que aparecen en las citas de Einstein ¿eh? bueno, que la rosa Os vientos se envuelve mañana a la una y media de la madrugada a las doce y media en la comunidad de Canaria hasta entonces, aquí tenéis que seguir escuchando Onda Cero adiós